en primer lugar en el Museo Yaso tendremos una exposición de la Red Comet que bueno como bien sabéis se trata de una red clandestina que, que ayudó en la evacuación de de combatientes en la Segunda Guerra Mundial. Esta exposición será del 4 de marzo al 15 de, de mayo. En las mismas fechas también tendrá lugar una exposición que es complementaria, que se puede ver en forma circuito o por separado, en el CBA Nazis en el Virasoa, que se eh, trata sobre la invasión nazi en, en, en ambas, partes, en ambas eh, partes de la frontera. En tercer lugar tenemos otra exposición en el Amaya, Eh, una exposición y un documental sobre eh, los gabarreros. Es un poquito la idea de poner en valor esta, este antiguo oficio.